bien, hablaremos hoy de Jorge IV de Inglaterra. Uh -huh. Jorge IV, rey de Inglaterra, vamos a hablar mal de un rey de Inglaterra. Dice el cronista que el único hecho político permanente de Inglaterra durante los 15 años que siguieron a Waterloo fue la impopularidad del rey Jorge IV, que fue príncipe primero y rey después. Esta impopularidad era tal que... Eh, era observada por los extranjeros que visitaban Londres. Enseguida se daban cuenta de que al rey no lo querían. Adams cuenta que al llegar eh, este el príncipe Jorge, debe ser, no para inaugurar las sesiones parlamentarias, escuchó, el que fue testigo, no el, el, el, el presidente norteamericano, eh, escuchó una mezcla de bajo volumen, pero muy audible, de silbidos, tenue gemidos e intentos de lanzar un grito. A ver si podemos repetir acá en la sala esto. Silbidos pero de escaso volumen. Tenue gemidos, eso va a ser lo más difícil, e intentos de lanzar un grito. Del siguiente modo. La parte de la izquierda hace silbidos de bajo volumen, la del centro tenue gemidos y la de la derecha Intentos de lanzar un grito a la voz de Aura. ¡Aura! Ha llegado el rey Jorge IV. Lo más difícil es el intento de lanzar un grito. El, in cómo in el intento de lanzar un grito, eh, hay que ver si es exitoso, pero si es exitoso ya no es el intento. Claro. Así que es perfectamente silencioso. Jorge, príncipe de Gales, es decir, el príncipe de Gales es el heredero del trono, ¿no? Había nacido en 1762, era hijo de Jorge III y de la reina Carlota. Sí, eh, la fue Sí, fue, reg fue regente antes de ser rey porque su padre, como hemos contado aquí alguna vez, estaba loco. Jorge III, el padre, que es mucho mejor para una, para este programa, eh, salía a cazar mariposas desnudo. ¡Cómo me gusta cazar mariposas desnudo ¡No! No dice cómo las cazaba <risa> Qué ver, cuadro, en ¿eh? En general, es el, el arquetipo del loco sale a cazar mariposas desnudos sí, eh, Le encantaban los patos Lo hemos contado aquí eh, Si hacía seguir por ellos Y si no respondían a su llamado, los perseguía Se le subía encima Ay, eh, qué sí. feo, la imagen sí, ¿no? eh, sí, un rey, ¿no? Y los mantenía bajo el agua Hasta ahogarlos Ay, qué feo Otra cosa, cuando empezaba a hablar, no paraba nunca Su charla era un flujo constante y hablaba hasta transpirar. Nadie se le acercaba porque era una terrible afrenta dejar sin respuesta al, al diálogo regio, ¿no? Y Jorge III mantenía a su interlocutor enfrentado a sus incoherencias por horas. ¿Viste? Yo conozco mucha gente que, que no te deja espacio para rajar. Empieza hablar y a hablar, hablar y... Y dice, ¿y dónde me encuentro un, un punto y aparte mm. parece bueno? Un ajá, algo. Ya. Bueno, si esto es difícil con una persona cualquiera, calcule con un rey. Que él tiene que decir, bueno, sí, tómesela. Sí. ¿No? Bueno, parece que lo único que lo hacía reír a Jorge III eran unos extraños paseos a caballo. El rey esperaba ansioso que el animal exonerara sus intestinos... Y cuando eso sucedía empezaba a reírse. Se reía de tal modo que terminaba exhausto y recostado sobre su caballo. Entonces los ayudas de cámara tomaban las riendas y se los llevaban de regreso al palacio. Extraordinario. Muy bien. Pero hablamos del hijo, de su primogénito, el príncipe de Gales, Jorge IV. Fue conocido en la corte como el príncipe Disoluto. Disoluto sí, no, menos no que... es un buen apodo, ¿no? Eh, no está ya buena. todos saben que Inglaterra está de luto <risa> Antes y después de subir al trono, no hizo más que provocar escándalos y odios Ya estamos con Jorge IV Los hombres le profesaban antipatía porque era muy mentiroso No veo por qué las mujeres no iban a escandalizarse ante la mentira Pero en cualquier caso así dice aquí era un fantaseador que podía convencerse él mismo de que habían su sucedido cosas imaginarias era también perezoso impuntual, desconsiderado rara vez abandonaba la catrera antes de las 3 de la tarde y llamaba constantemente al lacayo para preguntar la hora tenía un reloj pero le daba fiac doblar la cabeza cuando fue rey despertaba a los ministros a cualquier hora sus amantes a menudo intercedían a favor de delincuentes condenados y lo convencían de que otorgase el perdón real también era muy mujeriego eh, nunca desperdiciaba la oportunidad de abrazar, besar, toquetear y ofrecer cumplidos a las muchachas una vez Jorge fue de visita a dublín a dublín a baile alta cliat en el salón principal del castillo había por lo menos mil damas irlandesas y el rey las besó a todas después los funcionarios le dijeron que podía retirarse para descansar y él se fue un rato más tarde alguien le informó que había 300 muchachas más que no habían sido besadas y el tipo se levantó volvió a vestirse y comenzó la ceremonia de besar a las 300 que faltaban bueno, está bien, ¿qué va a ser? también era borracho desde las 6 de la tarde hasta la medianoche se sentaba a tomar brandy de cerezas. Todas las mujeres, eh, de las mujeres de él, no decían que después de mucho beber, la conversación del rey, no las mujeres de él, las mujeres que conversaban con él, la conversación del rey tendía a la obseneidad. Parece que hacía adivinanzas puercas y era aficionado a espiar los escotes. No tenía ningún defecto. No, no. Tocaba el violonchero bastante bien, según opinó el mismísimo Joseph Haydn. Tenía una buena voz de bajo y a menudo cantaba con otros, mostrando gran alegría y era también excelente imitador. Bueno, es chorro, pero es cantor. Ahora bien, en 1764, a los 22 años, cuando todavía reinaba Jorge III, el heredero se enamoró perdidamente de una muchacha llamada Mary Fitzherbert, la mujer era, había enviudado dos veces y era mayor que él. Era hermosa, pero católica. sabe que en Inglaterra los reyes son anglicanos. Además, Jorge no podía casarse hasta los 25 sin el consentimiento de su padre, eh, que como se ha dicho, estaba loco. Sin pedir el consentimiento a, a tu viejo cuando tu viejo está loco, es medio terrible. Eh, al no poder casarse, Mary lo había rechazado como amante. Dijo, bueno, si no te casás conmigo, chao. Jorge mandó decirle que había intentado suicidarse. Eh, mandó una carta, decía, intenté suicidarme. Y ella entonces lo fue a ver, lo fue a visitar. Y lo encontró escuchando música y rodeado de mujeres. Me estoy mujeres recuperando. Mujeres lo idea. más pancho. Entonces Mary huyó de Inglaterra, hizo lo que haría cualquiera que recibe una nota de su amante diciendo que se va a suicidar y que lo va a buscar y lo encuentra con otras minas. Era bipolar U Claro Huyó eh. de Inglaterra Jorge se desesperó Pidió eh, a, a su papá, que era el rey Al loco Vivir en el extranjero, sin dar explicaciones Ay padre, quiero vivir en el extranjero No dijo por qué eh, Pero el rey negó la petición Así que tan loco no estaba Luego de un año de intensa correspondencia Jorge convirtió a Mary De que volviera a Inglaterra el 15 de diciembre de 1765, sin que nadie lo supiera, se casaron. Se casaron en secreto, en casa de la muchacha. El clérigo que los casó recibió dinero para pagar todas sus deudas y la promesa de ser nombrado obispo cuando el, el marido se hiciera rey. Ya está, ya puede dejar de golpear. Desde entonces, el príncipe fue visto con frecuencia en compañía de su esposa, aunque vivían separados. Cuando el príncipe Jorge fue obligado a casarse con una princesa protestante, nadie sabía que ya estaba casado. Sus padres querían que se casara con Carolina de Brunswick, hija del duque de Brunswick. Era una muchacha esta, Carolina, de un temperamento tan apasionado que el viejo no la dejaba salir sin cinturón de seis vueltas. Porque parece que bastaba el mínimo gesto para arrastrarla a la cama. Incluso le habían contratado una institutriz para vigilarla en los bailongos. Carolina era regordeta, alegre y risueña y presentaba como cuatro dientes de menos. ¡Ay, qué feo! Pero parece que era rapidita. El príncipe Jorge y Carolina se casaron sin verte antes, no se habían visto antes inverseante los casa cuando fueron presentados el príncipe la abrazó cortésmente y luego se descompuso no. el día de la boda el príncipe Jorge estaba tan borracho que tuvo que ingresar a su propio casamiento sostenido por dos amigos y con una botella de coñac en la mano voy a ser un espectáculo digno de verse y <risa> Luego de su noche de bodas, estaba tan deprimido que se convenció de que moriría pronto y escribió entonces un testamento en el que dejaba toda la guita a Mary, su primera esposa. Y a Carolina le dejaba un chilín, un chilín. Eh, pero no murió. Y pronto tuvo una hija con Carolina, que fue el fruto exclusivo de la noche de bodas. nada más. más tarde sellaron un pacto. ...en el cual se comprometían a no tratar de engendrar otro heredero... ...ni siquiera en el caso de que su hija falleciera. En el verano de 1777, Carolina se instaló en una casa de campo... ...a varios kilómetros de Londres... ...y allí se rodeó de varios oficiales de marina, políticos, escritores, etc. Eh, y Jorge empezó a seguir a su esposa... ...porque quería descubrirla en adulterio para lograr separarse legalmente que era su única posibilidad. Pasaron los años y no la embolgaban. En 1811, Jorge III fue destituido por demencia, el, pa el padre, ¿no? Lo destituyeron por demencia y asumió el, el, la corona, Jorge IV, pero como regente, como regente hasta que muera el padre, pues recién entonces lo corona. Bien. Carolina, por entonces, se entregó a los placeres más mundanos, que son los mejores. Parece que andaba con un italiano que se llamaba Bartolomeo Pérgami. Sí, es un lindo nombre para un amante italiano. Y juntos se fueron en peregrinación a Tierra Santa. Hay que tener ganas. Yo te digo la verdad que lo último que haría con un amante, especialmente si es italiano, es irme en peregrinación a Tierra Santa. Un día, dos días después ya no te lo podés sacar de encima. El tío. Bien, este... Jorge mandó espías para reunir evidencia de su infidelidad, pero no pudieron reunirlas. Eh, cuando Jorge III murió, Carolina viajó a Inglaterra a reclamar su corona. La gente la llama, eh, llamaba Jorge IV el nuevo Nerón y le tenían bronca y en cambio a ella la querían. Pero Jorge no quería que ella fuera reina y entonces empezó a llevar... Un montón de testigos... ...para demostrar que había sido infiel... ...pero no pudieron demostrarlo... ...y finalmente el Parlamento... ...por 108 contra 99... ...dijo que debía eh, ser reina de Inglaterra... ...Jorge tuvo la última palabra... ...cuando Carolina se presentó... ...en la abadía de Westminster... ...en julio de 1821... ...la Guardia Real le cerró la puerta... ...y fue expulsada... ...Jorge IV se fue... ...y se coronó solo... ...ya tenía 60 años... Mostraba un aspecto desgarbado y malévolo, estaba tan gordo que parecía un chancho, ¿eh? Hay una metáfora eh, débil pero eficaz. No podía soportar la incomodidad de los corset, y entonces dejaba suelto el vientre que le llegaba a las rodillas. Sí, ¡Eh! ¡Desparramos! La reina se enfermó, los médicos le recetaron sangrías, opio y aceite de ricino. Y se murió. Se murió en aquel mismo año. Odiado por por lo que había hecho con su mujer, Jorge IV reinó nueve años más y murió un día luego de tomarse tres botellas de aguardiente. Sí, sí. Se sintió mal y dijo estas últimas palabras. Dijo, esto debe ser la muerte. Y era nomás. Su sucesor fue su hermano menor, Guillermo IV. En sus últimos años, Jorge tuve la misma inclinación a conversar sin parar que tenía su papá, Jorge III, eh, y tanto los ministros como los cortesanos se veían obligados a escuchar por horas y horas un incesante anecdotario que ya habían oído antes, sabiendo que la mayor parte era falso. Esta es la historia de Jorge IV, me gustó mucho. ¿eh? Yo se lo dedico a Carlota, la gordita de los cuatro dientes menos, y a Mary... Y a, y a Joseph, Joseph Haydn, bien, hemos ido a la a la discoteca y se impresionó inmediatamente el discotecario Sí, con lo... no, la, la historia mm. es muy atractiva, sí. eh, aunque al discotecario no le interese mm. la idea eh... Sí, pero le resultó fácil porque el tipo sí. era muy perezoso y entonces nos dio el tango que se llama Aragán, que fue compuesto por Enrique Delfino Eh, probablemente por Bacareza en, no digo en homenaje pero sí en conmemoración aquel desagradable defecto del rey Jorge IV de Inglaterra canta Carlos Gardel esta versión, adelante La pucha que sos reo y enemigo de yugarla, la esquena se te procesa y tenés que laburarla. del' los rebataño, vos sos el capitán, vos crees que naciste pa ser un sultán. Te gusta meditar la panza arriba en la candrera, y oir las campanadas del reloj de palmanera salir de tu letargo, ala de tu pan si yo no te largo, sos muy aragás aragás, si encontrarás al inventor del laburo juro lo pajé, aragás si seguís en ese tren, yo te aburo cachafá gran dolor para otro tipo de atorrante, robusto, gran bacán, despertá si dormido estás pidando de aragar. el día del casoyo dijo el tipo y la sotana el coso debe siempre mantener a su fulana y vos interpretas las cosas al revés que yo te mantengo lo que querés al campo a cacharquiles que el amor no da pa' tanto a ver si se entreverá, porque yo ya no lo aguanto. Si entran de cara rota, pensás continuar. Primero de mayo te van a llamar. Aragá, si encontrás al inventor del laburo, lo pajé. Aragá, si se en ese tren, yo te aburo, cachapá prototipo de atorrente, robusto, gran bacán, despertar, si dormido estás pidazo de Aragán. Era Carlos Gardel, en la venganza será terrible Aragán.